Y vinimos hoy acá para defender a, a Cristina y para repudiar también el lawfare y todo lo que se está haciendo, no esta campaña mediática y judicial en contra de, de Cristina Kirchner. Yo creo que eh, es también, como decían ahí los compañeros, eh, es contra Cristina, pero es contra lo que Cristina representa y con lo contra lo que representó sus 12 años de gobierno y los gobiernos populares. Eh, yo creo que no es casual, que es como hasta simbólico, digamos, eh, en ese intento de, de prescribirla es y de disciplinar, digamos, a esos movimientos que y ya esta época que, que fue de, de avance de derechos. viene con compañeros de Patagones para bancar a Cristina, para acompañar la movilización popular, para demostrar como un montón de compañeros y compañeras en todo el país que la compañera y la conductora Cristina Kirchner se eh, representa a más de 20 millones de personas seguras, que no son solo los que la votaron en su momento, sino que somos también todos los que nos vimos beneficiados y nos sentimos cuidados durante su gobierno. Bueno, un poco Cristina lo dice, un poco se se venía a pensar cuando se se pedía de parte de la fiscalía 12 años por la necesidad de venganza el rencor que moviliza a los sectores conservadores eh, siempre tuvieron un juego macabro con los números 12 años por 12 años de conquistas para el pueblo 12 años porque fueron 12 años de, de una mujer creciendo en la política y de un montón de juventudes animándose a la política de discutirle al poder de cara a la gente estamos acá porque nada para defender a Cristina que representa más la eh... O sea, representa al pueblo y sobre todo la, la, la sociedad humilde, que nos dio derechos, eh, nos reivindicó como sociedad, como esa parte olvidada, como los nadie en algún momento. Eh, yo creo que estoy por eso, defendiéndola eh, y nada, defendiendo una parte de la sociedad que la, la quiere entusicar. Como bien dice ella, estamos eh, defendiendo... Eh un gran baluarte de la política, no solamente argentina, sino internacional, latinoamericana. Eh, es un, una cuestión más que nada de ir en contra de, de lo que últimamente se está viendo en Latinoamérica, como lo que le pasó a Lula, a Dilma, eh, a Evo. Eh, es una per, persecución del de poder de arriba, ¿no? el, el poder real. de la justicia mal llamada justicia eh, y nada venimos a representar eso también por, por convicciones que creemos que Cristina eh, nos representa las representa esas convicciones eh, y estamos acá para bancarla ¿no? Y, y no solamente acá en todo el país y, y también muchos presidentes y expresidentes expresidentas Eh, también mostraron su apoyo por ella